pero es que Hombre, es tan no, difícil te, no, evitarlo no tanto como eso evidentemente el, el, el problema es eh, mejor no tener nada que ocultar Fernando Rueda me pasas tu teléfono broma <risa> <risa> muchas gracias Fernando un abrazo chao, chao.